Ah, yéndonos a, a lo que es este encuentro que tenemos los, jue los miércoles, que nos gusta tanto eh, Encontrar a Plinio Arruda Sampaio Jr. que desde Brasil se toma el tiempo para conversar con la audiencia de La 36 ¿Cómo andás Plinio? Buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario Bueno, y además este ha sido un año, creo que siempre, pero este ha sido un año en que los temas de Brasil están siempre arriba, eh, temas eh, muy tensos lo que se están viviendo, pero si te parece bien, eh, mirando la grilla que vos nos mandabas, empezar justamente por las manifestaciones que hubo ahora en esta semana pasada, que llevaron a mucha gente a la calle. Sí, Brasil vive una crisis permanente, por sí. eso tenemos siempre noticias. ¿no? Hace pocos, po, a pocas semanas Brasil conmemoró la prisión de Bolsonaro por atentado contra la democracia. Y lo que la opinión pública y el censo común imaginaba era que con esto el problema de la crisis institucional estaría encerrado, pero resulta que no. La semana pasada discutimos lo que aquí en Brasil llamamos de proyecto de ley de la amnistía. Uh -huh. Una amnistía envergonzada a Bolsonaro, que asumió la forma de una reducción de las penas de, de la condenación de Bolsonaro y de todos los golpistas. Bueno, esto provocó una indignación en parte de la sociedad y el PT convocó manifestaciones. inspirado en las manifestaciones que ya hubieron un mes atrás más o menos contra un proyecto de ley que protegía los los diputados de cualquier investigación que fue una, una manifestaciones convocadas por los artistas Caetano Veloso, ja Gilberto Gil, Chico Buarque. Inspirado en esto el PT convocó manifestaciones y llamó a los artistas mm. y tuvimos manifestaciones en las principales ciudades de Brasil, manifestaciones con mucha gente en las calles, pero eh, mucho menos gente que en la manifestación anterior contra este proyecto que blindaba los diputados de cualquier tipo de investigación. En São Paulo fueron 13 mil, que para el porte de la ciudad de São Paulo es poco y que quedó mucho menor que los 40 mil que habían ido a las calles 40 días antes, y en, en Río de Janeiro, donde la, la convocación de los artistas es mayor, porque es ahí donde está Roberto Gil, Caetano, Chico ah. Ar que están los principales artistas, fueron 20.000, la mitad de lo que había ah. ido en la, en la manifestación anterior. Lo, lo que fue, digamos, un empate, no fue pésimo, pero tampoco fue muy bueno Para barrar esta presión de la ultraderecha por la anistía de Bolsonaro, que es una, una, una, una movimentación muy eh, preocupante, porque si se anistía las condenas por intento de golpe, bueno, lo que se dice a la sociedad es que el intento de golpe está más o menos liberado. ¿Por qué había poca gente? Yo creo que había poca gente por dos causas básicas. Es mi hipótesis. Primero, porque eh, mucha gente no fue porque fue el PT que convocó, o fue, y yo conozco varios, que, y se irritaron tanto con la transformación de la manifestación en campaña electoral uh -huh. ya de Lula para el 2026, que abandonaron la, la manifestación y no fue por otro porque también el PT no puso fuerza total porque el PT tiene que hacer la siguiente eh, receta no puede dejar las calles totalmente vacías porque si no no tiene fuerza alguna pero no puede también tampoco poner mucha gente en las calles porque si pone el PT es desbordado por la presión de las masas y queda presionado a, a hacer consignas que están para allá de lo que él quiere hacer y de lo que la burguesía le permite que haga. Entonces, estamos en este impasse no se sabe si el Senado, que, que esta presión será suficiente para que el Senado eh, derrumbe la, la ley aprobada por la Cámara, claro. pero seguro que ya la ley no será aprobada, tal y cual la Cámara quería, que era prácticamente una amnistía uh, casi que total a los golpistas. Bueno, pasamos a otros temas. ¿Por qué hablas de presupuesto secreto de Cámara de Diputados? Ángeles, nosotros ya discutimos el presupuesto secreto aquí sí. hace mucho tiempo, sí. pero claro que los Los uruguayos no tienen que entender de las minucias de la política brasileña. Mm. El presupuesto secreto es una maniobra que fue hecha por el Congreso Nacional para apoderarse de la capacidad de, de, de decidir la alocación de recursos del presupuesto del gobierno federal. En otras palabras, es un asalto del Congreso a la jurisdicción ...del Ejecutivo sobre el presupuesto nacional, lo que transforma Brasil en una especie de un parlamentarismo de hecho. Sí. Entonces, esta es la movimentación de los diputados y de los senadores. ¿Por qué es secreto? Porque no hay ninguna transparencia en estos presupuestos. Entonces, el diputado maneja muchos recursos, una cantidad realmente increíble de recursos, pero... Eh, no hay transparencia alguna, no hay ninguna eh, contabilidad, digamos, republicana sobre para dónde va, quién es el responsable, si esto fue hecho o no, cuál es el criterio de alocación. Entonces, esta es una, digamos, una excrescencia de la política brasileña actual. Ah. No es novedad, ya en otras ocasiones los parlamentarios intentaron hacer esto, Pero ahora esto se está haciendo de manera muy institucionalizada. Bueno, este presupuesto secreto era comandado por el, el zar de la política brasileña, que era Artur Lira, sí. ¿no? que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y él tenía una señora que se llama Mariangela Fialek, que tenía como apodo Tuca, era la que operaba esto, era la persona que tenía la planilla que decía para dónde iban los recursos, cuáles eran los diputados, pero esto era secreto, nada más ella la tenía. Bueno, dentro de la crisis institucional brasileña, donde Ejecutivo, Judiciario y Congreso Nacional se, se extrañan para ver quién manda en quién, ¿no? hay un desequilibrio total entre los poderes, Eh, el Supremo Tribunal Federal determinó una investigación para ver qué es lo que pasa, no, co, qué, co, para entender lo que está pasando en el presupuesto secreto. Mm. Y con esto hicieron una cosa que en Brasil se llama operación de busca y aprehensión en la casa de esta señora Tuca. y agarraron el teléfono celular y las, los computadores ¡Oh! y documentos en su casa y en su escritorio que era en el Congreso Nacional, que uh -huh. se llama Escritorio del Orzamiento del Presupuesto perdón, Secreto. Bueno, ¿por ¿cuál es la importancia de esto? Porque parece pequeña cosa, la importancia de esto es que Si se abre estas computadoras y este celular y se lleva la investigación a serio, tendremos el próximo escándalo nacional. Sí, Así claro. como tuvimos el mensalón, uh -huh. después el lavajato, mm. bueno, este será el próximo. Porque la verdad es que es un escándalo muy fuerte, para que tengan una idea, ¿no? eh, hay más de 5.400.000 enmiendas secretas. involucrando más de 4 mil millones de reales entonces mucha plata es tandaloso todo eso se hace de manera absolutamente informal lo que transformó artur lira en una especie de rey total de primer ministro todopoderoso porque tenía una capacidad de distribuir verbas públicas enorme entonces esta es una noticia Que parece misteriosa, pero que puede detonar una, una, gran, una gran explosión en la política brasileña. Uh -huh. mm. Cliño, buen día, un gusto como siempre conversar contigo. Eh, entre otros temas importantes que veíamos de acá es San Pablo, ¿no? Y la tempestad tropical eh, grande que hubo que dejó a millones eh, de eh, paulistanos sin energía por días, ¿no? Buen día, Daniela. Sí, esto es también una noticia muy importante. ¿no? El miércoles pasado, poco después que conversamos, cayó una fuerte lluvia tropical en, en Sao Paulo con vientos muy fuertes. Esta lluvia dejó 2,2 millones de, de domicilios sin energía. Uh -huh. Es un cuarto de la población de Sao Paulo sin energía. Es... Mayor, mucho mayor, más o menos dos Uruguay sin energía. Sí, y esto duró durante días. Eh, ayer todavía habían 830 mil personas sin energía. Y hoy día todavía hay 200 mil personas sin energía. Entonces, imagínate lo que es quedarse una semana, ocho días sin energía en la ciudad de São Paulo. Y esto yo creo que es importante para, para ver, primero, la elevadísima vulnerabilidad de estas megametrópolis a estos eventos extremos que son cada vez más frecuentes e intensos. Esto que pasó ahora en Sao Paulo ya había pasado el año pasado, justo en la época de las elecciones. Entonces, no es una novedad, es una repetición. La segunda cosa que yo creo que es importante de este evento es mostrar la absoluta falencia de las privatizaciones. La ENEL, que es la operadora de la energía en Sao Paulo, sí. es una multinacional italiana. Desde okay. 2020 al 2025, ella hizo el despido de casi mil funcionarios. Entonces, mientras las crisis... de falta de energía, tienden a ser cada vez mayores por los eventos climáticos extremos, estas operadoras privadas eh, van disminuyendo el número de trabajadores y por, tan, y por lo tanto disminuyendo su capacidad de, de hacer prevención y después de eh, reparar los daños hechos por la tempestad. Entonces, este es una, eh, esto queda cada vez más claro Y, y esto va poco a poco eh, produciendo lo que yo llamo de pedagogía o pedagogía, no sé cómo se dice eso, ¿sabes? pedagogía ¿sí? eh, pedagogía de la, de, la, de la catástrofe porque la gente que estaba calma empieza a protestar entonces en esta semana hubo en San Paulo muchos protestos, bloques de calles Eh, barricadas porque la gente queda desesperada porque tiene toda la heladera digamos sin sin energía que se pierda la comida que está ahí y la gente va quedando desesperada yo sé lo que lo que pasa porque yo aquí donde yo vivo muchas veces soy eh, digamos eh, eh, víctima de este tipo de problema y es realmente desesperador pero esto muestra no una nueva realidad que se va imponiendo poco a poco en la sociedad brasileña, que, que son estos tres aspectos. ¿no? El impacto del colapso ambiental, la falencia de las privatizaciones y los, las protestas que vendrán cada vez más fuertes con esta absoluta incapacidad de... gerenciar, de ad administrar la crisis ambiental en las mega sí. eh, estas últimas dos semanas Plinio las imágenes que han llegado de distintas partes del mundo por lo mismo son eh, realmente muy preocupantes ¿no? desde Asia desastre así por días y días hoy mandaron acá de Estados Unidos inundaciones y, y cosas no vistas antes Eh, bueno, en América Latina, como en el caso de Brasil, eh, por, por todos lados, ¿no? Y las últimas dos semanas han sido especialmente preocupantes, me parece. Ángeles, yo creo que ese es un tema que, si me permiten, yo su hago la sugerencia que, que sea tratado con mucho cuidado por sí. Radio Centenario, sí. que es el colapso ambiental, porque este colapso en realidad. Eh, coloca en el orden del día la necesidad de empezar a discutir cómo ir para allá del capital, del sí. capitalismo, porque el problema por detrás de esto es la, la índole, no el DNA expansionista del capital, uh -huh. y para frenar esto hay que frenar el capital, pero el capital es infrenable, entonces este problema yo creo que vino para quedar y exige una solución radical que es eh, colocar, digamos, problematizar la, la permanencia del capitalismo sí, es cierto. Plinio, otro de los temas, buen día el saludo a la distancia y otro de los temas que nos planteás, bueno, esta huelga de los trabajadores de Petrobras una huelga nacional que establecieron ya hace algunos días sí buen día Emiliano, sí esto eh, El lunes empezó una mm. huelga nacional de los petroleros. Los petroleros son la categoría más fuerte de los trabajadores brasileños. La, las dos federaciones que comandan los petroleros, la Federación Única de los Trabajadores y la Federación Nacional de los Petroleros, eh, es que convocaron esta huelga para protestar contra... el acuerdo de colectivo de trabajo para 2025-2026, que está siendo eh, propuesto por la dirección de la Petrobras. Uh -huh. Y lo que ellos protestan son básicamente dos cosas. Y, y, y es básicamente una cosa, porque la propuesta de la Petrobras es generosa con los dividendos, con los accionistas de la, de la Petrobras... ...y muy rigorosa con los trabajadores. Entonces, para los trabajadores, austeridad. Para los, los accionistas, eh, distribución generosa de los lucros. Entonces, lo que ellos protestan, en realidad, es por las condiciones de trabajo y de salario. Esto es, es el punto. Pero para allá de esto, lo, lo que está puesto en, en, en cuestión es... La, la política de la Petrobras. ¿no? Petrobras dejó de ser una, una, una empresa estratégica para el país para ser una, una empresa que cuida de remunerar bien sus accionistas. La mayoría son extranjeros y, están, eh, y, la, y las acciones se negocian la gran parte en la bolsa de Nueva York. Entonces es una huelga importante porque es una huelga convocada Por sindicatos muy vinculados a Lula, ¿no? que norma, normalmente quedan silenciosos, quedan callados, quedan desmovilizados. Pero por presión de la base, porque todas las informaciones que tenemos es que la huelga es muy fuerte, realmente es una huelga vigorosa, ¿no? está en todos los, todos los lugares donde está la sociedad, las unidades pararon. Y, eso, y es una huelga que, digamos, que levanta contra eh, el gobierno. Claro. Entonces, los sindicalistas tratan de decir que no es contra el gobierno, que es contra la empresa. Pero la verdad es que la empresa sigue rigorosamente las directivas del gobierno. Hasta porque, para quedar claro, que como el gobierno quiere plata... Y como el gobierno es un accionista, el mayor accionista de la Petrobras, cuando se distribuyen los dividendos, se, aumenta, se aumentan los recursos del Estado. Entonces, el Estado es cúmplice de esta política de transformar la Petrobras en una empresa de elevadísima rentabilidad, que remunera mal al trabajador, no le da condiciones de trabajo, pero que genera mucha... plata para los detentores de, de acción Plinio, y esto, la empresa sacó comunicado diciendo que no afectaba en nada la producción eh, que no hay impacto ¿no? en producción de, de petróleo y productos derivados eh, ¿es así eso? ¿todavía no se siente? Mira, cuando comienza una guerra, la primera víctima es siempre la verdad sí. ¿no? hmm. hay que ver por todas las noticias que tenemos de los sindicatos, la huelga es una huelga fuerte, ¿no? es la más fuerte desde el 2020. Claro. Entonces, ellos están muy animados, y claro, para, para que Petrobras siente el golpe, es necesario que pasen algunos días. ¿no? Entonces, si Petrobras está tan, digamos, segura que la, que la huelga no le duele nada, Lo que esto muestra es que esta huelga va a ser larga. Porque sí. las informaciones que tenemos es que la presión de la base es muy, muy fuerte y que esta huelga vino con, digamos, convicción. Y lo otro, eh, por lo que se ve, las centrales sindicales apoyan esta huelga. ¿Qué pasa con los sindicatos? Eh, ¿Cómo influye esta huelga en el resto de los sindicatos? Mira, yo hay que ver, ¿no? Hay que, hay que ver, ¿no? porque lo, lo que estamos en el tercer año del gobierno Lula, la movimentación de los sindicatos fue muy, muy letárgica, porque el, la central única de los trabajadores vinculada al PT logró, digamos, eh, apaciguar sí. los trabajadores, ¿no? tranquilizar los trabajadores. Pero siempre que hay huelga... No, una huelga bien sucedida y vigorosa es siempre un ejemplo a las otras categorías. Entonces, eh, manejar esta huelga ¿no? eh, para, para el gobierno del PT es estratégico, porque 2026 entraremos en un año electoral, es un año siempre más delicado. Los trabajadores ya están tres años inmovilizados y si esta huelga... desencadena una, una especie de una epidemia de, de, de huelgas, el, el, el escenario para Lula va a quedar peor. Entonces hay que observar. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final entonces y por supuesto quedamos prontos para el próximo encuentro que ya va a ser el miércoles próximo, 24 de diciembre, ¿no? Uh -huh. Es el día de Nochebuena. Sí. Próximo encuentro el día de Nochebuena. Muy bien, pero mira, antes de terminar, sí, quería sí. mencionar una otra cosa que no puse como pauta, pero por, por equívoco mío, porque, sí. porque es una pauta importante, que es el elocuente silencio de Lula en relación a lo que pasa en Venezuela. Ah, ¿no? bien. Venezuela está ahora acosada por los Estados Unidos, bloqueada por, por buques de guerra y por aviones de guerra. y el gobierno brasileño por mientras eh, está hace está totalmente silenciado no Lula se metió en la clandestinidad no dicen una palabra de solidaridad a lo que está pasando en Venezuela un equívoco terrible de Lula porque el problema de los americanos no es solo con Venezuela es con América Latina sí. como un todo o sea que aunque fuera por interés propio de Brasil, sería absolutamente indispensable que el gobierno Lula se manifestara de manera muy fuerte contra la cobardía que este se está cometiendo contra Venezuela. Nada más para que no pase sí, está y colombine. Porque, Sabés que hoy justo estábamos hay... nosotros en una parte del programa leyendo declaraciones del gobierno cubano, de organizaciones intelectuales a nivel mundial, de todo, y algún compañero acá dijo, hay que ver si sale Brasil, tiene que salir uh -huh. Brasil, uh -huh. claro, por la fuerza que representa Brasil. Por el, por el porte que tiene Brasil, claro. por la frontera enorme que tenemos con Venezuela y por la dignidad mínima de defensa de sí. los pueblos latinoamericanos. Entonces, esto muestra que el gobierno está totalmente perdido en esta situación. Y claro que ahora quien calla, consciente, O es... sea, el silencio de, de Lula es en realidad un apoyo a los Estados Unidos. Y esto, digamos, es una noticia importante, no por lo que no hubo, pero que es importante que los uruguayos sepan que, que es lo que está pasando aquí con el gobierno Lula. Clarísimo. Muchas gracias, Plinio. Hasta la semana que viene. Hasta Navidad. Fuerte muy abrazo muy a todos ustedes, todos los oyentes. Chau, chao. Abrazo, grande. abrazo. Que vida encanta